...directo con Luis Echeverría, presidente de la Mesa Coordinadora del PAN. Luis, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Luis, contame acerca de esta situación, delicada situación, diría yo, ¿no? Sí, este, lo que sucedió en el día de ayer es este eh, delicada y grave situación, ¿no? Sí. Porque en los tiempos que corren... Eh, que se juegue con esto de, de, del pasado oscuro que ocurrió en nuestro país amedrentando amenazando a los trabajadores e intentando agredirlos eh, es una situación muy grave no este ayer a ver todos conocemos lo que es frío pan, no y, y que este, esta radio sin duda alguna ha sido una de la que ha seguido todo el proceso de frío de 2019 a la fecha y no nos va a sorprender el tema es que no nos deja de sorprender Y cada vez este con, con mayor este agresividad no ayer fue la gota que rebaso el vaso porque intentó inclusive el dueño que irrumpió en la planta productiva junto con la dueña intempepetivamente se puso a trabajar en la línea producción eh, el señor rubén fernández violando todas este normas de seguridad alimentaria del cuidado y la inocuidad del producto que en definitiva este después va a todos los consumidores, a toda la población, él debería, como dueño de una empresa alimentaria, saber esa cuestión ¿verdad?, que, que pone en jaque a, a los clientes por no haber este, hecho el debido proceso de, de sanitización, ¿verdad?, en donde se cuida este, el producto porque se está trabajando con alimentos Por lo cual, eso es lo primero y también es grave, que también se va a denunciar. Pero lo más grave desde punto de vista de, de, de los trabajadores y de la organización sindical es que el hombre se puso este muy denso, eh, agresivo, golpeando las la mesas de trabajo, diciendo que los compañeros delegados, ellos no eran nadie, no los reconocían, desconociendo la organización sindical, este y que él como dueño hacía y les hacía. Lo que quería que nadie le iba a venir a decir qué es lo que tenía que hacer él. este lo, Los compañeros, principalmente el compañero que intentó ser agredido, el delegado de base de frío pan, Alejandro Olis, con total respeto porque lo conocemos, eh, es un muchacho muy ubicado, muy serio, muy respetuoso, y ahí le volvió a reiterar, no este Rubén, usted está equivocado, nosotros no estamos diciendo que usted no es el dueño. Por supuesto que es el dueño. Ahora, eso no quita que usted no hable en buenos términos, que usted no respete lo que tiene que respetar. Las normas, las reglas, los decretos, las leyes, están para cumplirlas, ¿verdad? este Y para cumplirlo de ambos lados. Los trabajadores... Este, y también es que los patrones que tienen obligaciones y también tienen derecho como de ambas partes. El hombre no le gustó, redobló la puesta de vuelta, le siguió hablando mal y se la avanzó se le abalanzó arriba. No llegó a agredirlo porque se metió gente en el medio. Estaba toda la planta mirando ¿verdad? Acá este hay no solo toda la planta de testigos, sino todas las cámaras de testigos. Por lo cual, a partir de ese momento, este se retira el sindicato sin duda alguna. Este, y empieza este este paro por tiempo indeterminado, ¿verdad? En donde se van a hacer las denuncias correspondientes a la policía, porque obviamente este tiene que haber una denuncia penal porque es una agresión, y la denuncia en el presidente general del trabajo. Y automáticamente este llamamos al ministerio para este, ponerlos en situación, ¿no? Porque ahora hay que recomponer esto. Ajá. Uh -huh. Eh, Luis, eh, con respecto a, a, a Rubén Fernández eh, Obviamente que esta no es, no es el primer choque que tienen con, con Fernández Pero a, a este grado nunca había llegado A este grado nunca había llegado Por eso dijimos que la gota que rebasó el vaso Y no se va a permitir este eh, Ni siquiera u, u, una mínima expresión este De desprecio, de agravio, de ataque, de intolerancia Para con los trabajadores y para con la organización sindical eh, este, esta táctica no tanto él pero sí la, la dueña lila fernández este generalmente y habitualmente baja a planta y tal ese tono intimidatorio no esté no saludando porque creo que es de cortesía además un dueño este cuando entra a decir buen día decir buenas tardes no es vaya a, la, a las buenas costumbres y al buen ambiente laboral inclusive viniendo de un dueño verdad bueno no lo hace no importa porque uno no va para Por un saludo, pero yo creo que es de cortesía ir hacia algún clima tra de trabajo. Pero se pone detrás de los trabajadores, este, mirando lo que hacen, e interviniendo y preguntando constantemente, pero ¿y por qué demoran? por qué haces esto? ¿y por qué hacen lo otro? Cosa que no corresponde, ¿no? este Pero los trabajadores, como ya lo conocen, hacen caso omiso, OM, y siguen trabajando. Hasta ayer, que pasó esto, que fue el detonante, este donde el hombre se puso agresivo e intentó golpear a un compañero. El, dispa el, el disparador de toda la situación, de toda la situación ¿cuál fue, Luis? El disparador de toda la situación es la siguiente, es que ellos eh, desmantelaron el turno de la noche, los trabajadores, la mesa del PAN, le dijo que a entender nuestro eh, no debía cerrar todo el turno de la noche, porque le iba a faltar personal, porque no iba a poder cumplir con la demanda después, Ellos dijeron que no, que había bajado, que no, no le daban los costos. este Por ese lado se entendió, listo, cerrá el turno de la noche, pero no mandés a todos los trabajadores del seguro porque te va a faltar gente. Bueno, mandó más de lo necesario, no había gente, y ellos en el desespero entraron, irrumpieron sin hablar, sin consensuar con la organización, a querer trabajar este, para apurar los procesos y para que salieran las cosas porque no tenían para entregarle a los clientes. Pero no es responsabilidad nuestra, porque además, otro agravante, no solo que se pusieron a trabajar, que el convenio colectivo claro nuestro y no permite que trabajen los dueños, inclusive acota eh, cuándo puede trabajar un supervisor. Imagínate tú, este un dueño, ¿verdad? No está contemplado en el convenio colectivo que los dueños trabajen en una panificadora industrial. Distinto a las panorías artesanales que ya son fa más familiares, son pocas, no lo dice el convenio, y generalmente el dueño trabaja junto con sus este, trabajadores, ¿verdad? Uh -huh. En las paneles industriales no es así. este Entonces, producto ese CSP, ellos quisieron hacer eso. Pero no son la forma tampoco, ¿no? Claro. Eh, bueno, ¿esto se va a arreglar o no en el Ministerio de Trabajo? ¿Para cuándo tienen reunión? Bueno, este, está planteado para eh, mañana 12.30. Obviamente que acá tienen que pasar dos cosas fundamentales. Lo primero, que vaya el hombre. Porque nosotros entendemos que, ante esta grave situación, y como fue con él, nosotros queremos que se haga presente en el Ministerio Rubén Fernández. Que reconozca que tuvo mal, que pida disculpas, y después que se den las garantías necesarias para volver a entrar a trabajar. no este, Y que estos hechos eh, agresivos, y violentos y de atropello no vuelvan a suceder. Perfecto, vamos a esperar a mañana. Eh, Luis, te quiero preguntar, como ahora te pregunto, sacate el, el traje de, de la mesa del pan y sí. ponete el de la Confederación de Sindicatos Industriales, porque quiero preguntarte por por los despidos en Vintelux, no no sé ni a qué se dedica Vintelux, eh, es una fábrica de qué? Bueno, 20 pertenece a, a la Onodra, a, al sindicato que nuclea este a a la fábrica esencialmente de, de dulce. 20 eh, se dedica a hacer este pan de molde, este galletitas dulces, eh, los postres de Don Carlos. Sí. También 20lux pertenece al grupo D, que también este es dueño de Limai Ah, los, sí, la, los sí, productos sí. de mermelada y dulce de membrillo y eso, ¿viste? Sí, sí. Exactamente. Bueno, eh, lamentablemente no, no está tan distinta la situación de atropello y de abasallamiento a la organización y a los trabajadores y a los derechos que tienen este de lo que te acabo de contar, ¿no? este En Frío Pan. Eh, acá estaba sucediendo de hace un tiempo a esta parte, este, tienen un problema con las licencias, al cual todavía... este no se ha este, consensuado entre trabajadores y empresa de cuándo van a salir, cuando, es claro que al 31 de diciembre tiene que estar acordadas las mismas, ¿verdad? este Y cuando se apersonaron, este, hace un tiempo atrás, a transmitirle a la empresa que querían saber cuándo iba a salir cada uno para este programar sus vacaciones, ¿no? con, con, con el justo derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras, se les dijo allí que no había plata, que podían salir eh, segunda quincena de enero, febrero, pero sin plata y que no sabían cuándo podrían cobrar sus licencias correspondientes y sus este vacacionales. Allí hubo una serie este de ida y si vuelta, resultado de esto que no que no hubo acuerdo, inclusive intervino la cámara, este eh, planteando una situación que podía ser este de salida a la situación, eh, dando cheque diferido a, a los compañeros, al cual también se opuso la empresa, por lo cual hubieron varias alternativas y la empresa desechó todas Pero además, inclusive, este no pueden decir que no tienen plata cuando los propios dueños andan este de viaje y de vacaciones por el extranjero, ¿no? Este, uh -huh. Eso es complicado de transmitirle a los trabajadores que tú tenés un problema financiero, pero sin embargo no estás y estás vacacionando, tomando un lindo sol en otros lugares del planeta, ¿no? este Entonces, el otro día se hizo una movilización, hace dos o tres días atrás, a la planta de Intelux, que queda acá cerca del Camino Carrasco y... Este, y era cierto, en donde se manifestaron los compañeros, hicieron algunas pan, pan, pancartas, colocaron. Eh. A raíz de eso, a la tardecita, empiezan a caerle mensajes por WhatsApp, tan siempre como diciendo que a partir de la fecha, tal compañero tal compañera se vincula de la empresa de Intelux por notoria mala conducta. Y no se da aplicaciones de cuál es la notoria mala conducta. Obviamente que nosotros aducimos que fue por la movilización que se hizo hace un par de días atrás en la puerta de, de Vinteluc. Uh -huh. Inclusive llegaron a poner, después mandaron a la empresa y pusieron en la cartelera de la empresa y le avisaron a la guardia como este compañeros que que, que se buscan, ¿no? Casi delincuentes, con, con, con su fotografía diciendo a partir de, de, de la noche de hoy, esta persona... Están desvinculadas y no pueden ingresar a planta. Eh, esa es la situación este, en Vintelux, no muy distinta a lo que está pasando en Friopan. Y bueno, desde la Confederación de Sindicatos Industriales nosotros este eh, fuertemente rechazamos este tipo de actitudes, ¿verdad? Y estamos atentos a la situación y, y veremos cómo sigue y llegaremos hasta las últimas consecuencias. Y si es necesario, este apoyaremos con con las medidas en su momento también desde la Confederación. hoy Bueno, 1230... pero eh, sí. de, eh, de los seis despidos, ¿hay cuatro que son del delegados sindicales? Bueno, perdón sí, qué buena tu acotación, tema no menor. Efectivamente, dentro de los seis despidos hay cuatro que son delegados. Ajá. Es claramente una cosa intimidatoria y que le pega fuertemente este al seno de la organización porque lo quiere claro. este, amedrentar sin duda alguna, ¿verdad? Perfecto. Te decía, José Luis, que ¿Qué? hoy 12.30 va a haber una, un, una Asamblea General eh, en la UNODRA analizando la situación y ver qué paso seguir. Conjuntamente con da, con Danilo Darda, el presidente de la Confederación, vamos a participar de la misma. ¿Cuándo hoy? Hoy 12.30 en la UNODRA. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, Luis, eh, gracias por toda la información y quedamos a la orden, como siempre. No, por favor, como siempre, gracias a usted y a las órdenes.